En realidad no hay mucha música ahora que no sea independiente Las bandas, por lo general, excepto algunas excepciones Se tienen que sostener sus proyectos Sin ninguna multinacional que te que te banque nada Porque todas las, las cosas que haces, las haces a pulmón Y sin plata casi Nosotros cuando empezamos con la orquesta Para grabar el primer disco, ahora llevamos por el tercero, eh, estuvimos tocando en la calle la gorra durante un año, ¿no? Pasamos el, el primer disco y después, eh, una vez que tuvimos el material ese, siguiendo tocando eh, tocamos en defensa, seguíamos tocando ahí, vendíamos el disco y ahí eh, los ingresos se incrementaron muchísimo más. Pero ese fue como el disparador, como para tener también un, una base económica para poder para poder irse de gira, para poder eh, producir, digamos. Pero el, el CD no te genera un ingreso fijo como se generaba hace 10 años. Quizás menos, ¿no? Hace 5 años, 6 años. Ahora no, no, es, no es una inversión grabar un disco. Lo que pasa que, bueno, es una carta de presentación que te, que te ayuda a mostrar ah, lo que lo estás lindo, haciendo. Bueno, nuestra generación, en realidad, se crió escuchando rock, porque era lo que escuchaba no, en escuela, ¿no? Claro, los redondos y toda esa cuestión. Pero bueno, o sea, cuando estuvimos creciendo, creo que a todos les pasó lo mismo, ¿no? De, el tango también te, es tu música que sale más naturalmente, es lo que, es lo que somos. Y a la hora de ver con qué lenguaje queríamos expresar, sentimos que el tango era lo más cómodo, porque es lo nuevo, no tenemos que rendir cuentas a nadie, es totalmente... Tiene muchos puntos en, en común el rock con el, con el tango, muchísimo. tanto en lo técnico como en lo... Eh, el, esta, esto que hablábamos al principio de la autogestión, ¿no? Que las bandas ahora se tienen que autogestionar, ¿no? Hay una empresa un parque que le pongan guitarra, nosotros funcionamos como una banda. El entrenamiento es... Es, es de una banda... Claro, bueno, con las diferencias técnicas que tiene, ¿no? Con el tiempo uno se va se va acercando, decía, o o sea, bueno, por acá pasa la cosa, estamos en un lugar donde, donde la música es el tango, digamos. Entonces, ponerse los pantalones del tango y salir a caminar, digamos, es algo que se hace desde de, de un lugar que, con la esencia que uno trae atrás. O sea, no hay que imitar a nadie, hay que ser uno mismo y de ahí sale, porque es el lugar. ЗВОНОК В ДВЕРЬ